Hola y bienvenido, o bienvenida, a una nueva lección para mejorar tu español de SpanishPodcast.net. Hoy vas a aprender vocabulario español escuchando y practicando. Pero no es un vocabulario cualquiera. Hoy vas a aprender vocabulario español culto. ¿Qué es el vocabulario culto? Culto es mmm, un adjetivo calificativo que se aplica a personas que han leído o estudiado muchas cosas. Una persona culta es una persona que sabe o que comprende muchas cosas. El vocabulario culto está formado por palabras que no se usan habitualmente, pero son palabras que describen cosas con mucha precisión o de una forma casi poética. Creo que es interesante que conozcas algunas de estas palabras. Hay muchos motivos para ello. En primer lugar, creo que debes conocer estas palabras porque algunas de ellas son palabras muy bellas. En segundo lugar, creo que debes conocer estas palabras porque puedes usarlas para impresionar a un hablante nativo o a un profesor de español. En tercer lugar, creo que debes conocer estas palabras porque hablar con precisión y con un vocabulario variado te ayudará a expresarte mejor, con precisión y con claridad. Vamos a aprender algunas palabras del español culto. La primera es taciturno. Esta palabra es bastante curiosa, taciturno. ¿Qué significa taciturno? Es un adjetivo calificativo que se utiliza con las personas. Se usa para describir la personalidad de alguien o la forma de comportarse en una situación concreta. ¿Cómo es alguien taciturno? Una persona taciturna es una persona que habla poco, que casi siempre está callada. Una persona a la que le molesta hablar. Repite esta frase después de mí. Una persona taciturna es una persona a la que le molesta hablar. Una persona taciturna es una persona a la que le molesta hablar. Hay personas a las que les gusta mucho hablar, pero esas personas no son taciturnas. Las personas taciturnas son personas que hablan poco. ¿Por qué una persona es taciturna? Puede ocurrir por muchos motivos. Por ejemplo, alguien puede ser taciturno porque es tímido. A lo mejor a esa persona le da miedo o vergüenza hablar con la gente. Entonces puedes pensar que esa persona es taciturna. Las personas también pueden estar taciturnas solo en algunas ocasiones. Por ejemplo, cuando alguien está triste o decepcionado, suele estar taciturno. Cuando las personas nos sentimos tristes o decepcionadas, solemos hablar poco. Vamos a practicar la pronunciación. Repite después de mí. David está taciturno desde ayer. David está taciturno desde ayer. Ahora está otra. Celia es una persona taciturna. Celia es una persona taciturna. Vamos con otra palabra del vocabulario oculto. Es una palabra curiosa porque habla sobre algo que le gusta a mucha gente. Petricor. ¿Qué es el petricor? Es fácil de explicar. ¿Alguna vez mmm, has notado ese olor especial que hay cuando acaba de empezar a llover? Ya sabes, cuando está todo el suelo seco, Y empieza a llover, hay un olor especial en el ambiente. El olor suele ser más intenso cuando ha pasado mucho tiempo sin llover. Bien, pues ese olor se llama petricor. Repite la palabra después de mí para practicar la pronunciación. Petricor. Petricor. A mucha gente le gusta este olor. Mucha gente piensa que es un olor agradable y relajante. Hasta el año 1964 nadie sabía cuál era el origen de este olor. Al parecer, muchas plantas generan un aceite especial para proteger las semillas durante la sequía, durante las épocas en las que no llueve. Este aceite especial protege a las semillas hasta que llega la lluvia, Cuando llueve, lo que olemos, el petricor, es este aceite especial. Vamos a practicar la pronunciación. Repite estas frases después de mí. Me encanta el olor a petricor. Me encanta el olor a petricor. Ahora esta otra. Ayer olía a Petricor. Ayer olía a Petricor. Muy bien, ahora vamos con otra palabra interesante del vocabulario culto. Pero antes te voy a hablar muy brevemente de los audiobooks de Spanishpodcast.net. Si aprendes español y te gustan estas lecciones, puedes considerar conseguir alguno de los audiobooks que hay en nuestra web. Estos audiobooks te ayudarán a aprender español y a nosotros nos permiten seguir creando lecciones como esta. Puedes descargar los audiobooks con las lecciones del podcast. Estos audiobooks incluyen las lecciones en formato de libro electrónico y los archivos mp3. Podrás descargarlas y usarlas en cualquier lugar, aunque no tengas conexión a internet. También puedes conseguir los audiobooks con las lecciones que no están en el podcast, el aprendizaje descomplicado y el pack de diálogos. El aprendizaje descomplicado es un audiobook con el que podrás mejorar tu español mientras aprendes cómo aprender mejor, cómo mejorar la memoria y conseguir mejores resultados al estudiar. El pack de diálogos te permitirá aprender español utilizando diálogos de la vida cotidiana. Cada diálogo tiene una lección en la que te explicamos las cosas más interesantes, para que comprendas cómo y por qué decimos algunas palabras o frases. Si quieres más información, entra en SpanishPodcast.net y pulsa el menú Audiobooks. Si consigues alguno de los audiobooks, descargarás un material muy útil para mejorar tu español, y a mí me ayudas a seguir creando lecciones como esta. Por ahora… Vamos a seguir aprendiendo vocabulario. Inefable La palabra inefable es muy interesante porque se puede utilizar para hablar de cosas buenas y también de cosas malas. La palabra inefable es un adjetivo calificativo. ¿Qué es algo inefable? ¿Qué significa inefable? Mm, seguramente mm, alguna vez te has quedado sin palabras. Algunas veces no somos capaces de expresar lo que sentimos o lo que pensamos con palabras. Me refiero a situaciones en las que algo te hace sentir sensaciones tan fuertes, tan profundas y tan complicadas que no puedes expresarlas con palabras. Repite la palabra después de mí. Inefable. Inefable. Te lo explico. Imagina a una persona que está enamorada. Quiere mucho a su pareja. Esta persona está enamoradísima. Un día le dice a su pareja, el amor que siento por ti es inefable. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el amor que siente es tan intenso, es tan fuerte, es tan potente que no puede expresarlo con palabras. No sabe cómo explicar el amor que siente, porque no conoce las palabras adecuadas. Esta persona quiere explicárselo a su pareja, pero no sabe cómo. Su amor es demasiado intenso. Como te decía, la palabra inefable se puede usar también para cosas malas. Por ejemplo, mira una frase en un periódico. El inefable escritor abandonó la entrevista. ¿Qué quiere decir esta frase? Alguien estaba haciendo una entrevista a un escritor. Durante la entrevista ocurrió algo y el escritor abandonó la entrevista. Se fue. En el periódico usa el adjetivo inefable para describir al escritor. ¿Qué significa que el escritor es inefable? Pues, igual que antes, que no se puede describir con palabras, que es muy difícil explicar cómo es o su comportamiento. Esto puede ser para bien o para mal. Puede que el escritor sea muy mala persona y que tenga un comportamiento muy malo, muy mal educado. Por eso dicen el inefable escritor. Pero puede que sea lo contrario. A lo mejor el escritor es una persona maravillosa, que hace muchas cosas buenas por los demás tantas que no tienes las palabras adecuadas para describir lo bueno que es. Como ves, depende del contexto. Así que cuidado. Vamos a practicar la pronunciación con un par de frases. Repite después de mí. El paisaje era maravilloso, inefable. El paisaje era maravilloso, inefable. Queremos decir que el paisaje era muy bonito, tan bonito que no se puede describir con palabras. Ahora vamos a practicar con otra frase. Repite después de mí. Es una persona horrible, inefable. Es una persona horrible, inefable. Podemos usar esta frase cuando hablamos sobre una persona muy mala, una persona malvada, tan mala Que no existen palabras para describir lo mala que es. <risa> Espero que no te encuentres a muchas personas así en la vida. Por otro lado, también podemos querer decir lo contrario. Ya sabes que depende del contexto. El tono de voz también es importante en este caso. Vamos con otra palabra interesante del vocabulario culto. Acervo. Esta palabra la voy a explicar muy brevemente, es muy sencilla, que es acervo. El acervo es el conjunto de bienes de un grupo de personas. Esta palabra se suele referir a los bienes culturales o artísticos. También se puede referir a los valores morales de una sociedad o de un país. Podemos hablar del acervo de un país de una ciudad, o de un grupo de personas determinado? No es habitual escuchar la palabra acervo en las conversaciones cotidianas. Sin embargo, sí la encontrarás en libros, revistas, guías culturales y en otros documentos escritos. Un par de frases de ejemplo, repite después de mí. Me interesa el acervo cultural de China. Me interesa el acervo cultural de China. Esta frase quiere decir que me interesa la cultura china, su arte, su historia, en general cualquier cosa que sea típica de China. Otra frase, repítela después de mí. La solidaridad forma parte del acervo de los españoles. La solidaridad forma parte del acervo de los españoles. Esta frase quiere decir que la solidaridad es una característica de los españoles, que es su forma de ser. A lo mejor estás de acuerdo o no, es solo una frase de ejemplo. Vamos con otra palabra interesante del vocabulario oculto. Disoluto. La palabra disoluto es un adjetivo calificativo. ¿Qué significa disoluto? Si buscas esta palabra en el diccionario, puedes leer esta definición. Entregado a los vicios. ¿Qué significa esto? La palabra disoluto se suele utilizar para hablar de la forma de vida de algunas personas. Algunas personas se entregan a los vicios. ¿Qué quiere decir esto? Entregarse a los vicios significa que alguien solo hace cosas que le hacen sentir placer. No hace nada más en la vida. Solo cosas que le hacen sentir placer. Cuando hablas de una de estas personas, puedes decir que tiene Una vida disoluta. Cada persona tiene unos vicios diferentes. Puede ser el alcohol, el tabaco, las drogas, el sexo, el juego o cualquier otra cosa que se te ocurra. Cuando una persona pasa casi todo el tiempo disfrutando de estos vicios, puedes decir que tiene una vida disoluta. Vamos a practicar con una frase. Repite después de mí. Mi amigo tiene una vida disoluta. Mi amigo tiene una vida disoluta. Muy bien, vamos con otra palabra. Ademán. Seguimos la lección con una palabra que procede del idioma árabe. Ademán. ¿Qué es un ademán? Ademán es un gesto que haces con el cuerpo, con las manos, con la cara o con cualquier otra parte del cuerpo. Puede ser un gesto para transmitir una información o puede ser algo que haces de forma inconsciente. Por ejemplo, escucha esta frase. Carlos hizo un ademán para que saliéramos de la oficina. Esta frase quiere decir que Carlos hizo un gesto, quería decirnos que saliéramos de la oficina. En vez de hablar, movió el brazo, la mano o alguna cosa parecida. En este caso, Carlos hizo un ademán para transmitir una información. Otra frase de ejemplo. El ladrón hizo ademán de huir. Esta frase quiere decir que el ladrón hizo un movimiento para intentar huir, escapar. Digo intentar porque seguramente la policía lo detuvo o se dio cuenta de que no podía huir. Por eso decimos hizo un ademán, hizo un movimiento para huir, pero no pudo, se detuvo. Repite las frases después de mí. Carlos... Hizo un ademán para que saliéramos de la oficina. Carlos hizo un ademán para que saliéramos de la oficina. Y ahora está otra. El ladrón hizo ademán de huir. El ladrón hizo ademán de huir. Estupendo. Pues ya hemos llegado al final de esta lección. Espero que tengas la ocasión de utilizar estas palabras. Si escribes algo de español, puede ser una buena idea incluir estas palabras. Si tienes que hablar con alguien en español, puedes intentar impresionar a esa persona con estas palabras. Y si la persona no las conoce, siempre puedes practicar español explicándole qué significan. ¿Tienes dudas? ¿Sugerencias? Pues escríbenos un mensaje por email o en las redes sociales. Intentaremos responder lo antes posible. Y ahora que termina el episodio, echa un vistazo a los audiobooks de SpanishPodcast.net. Seguro que alguno es interesante para ti. Un saludo, mucha suerte.